ir el, el, el instituto ahí. y, y los no contó con varias protestas ahí en el centro. Y nos faltaba la golpe de recursos, pues, bah, no, va una protestas, y qué calor, pero con el ¿cuánto se llama el guanago? Mojas bueno, pero entera, ¿no? arrancando ahí del del guanago que hay teníamos en, en ese tiempo una, una compañera que la, la pasaba, la pasaban Entonces contaban los allanamientos que hacían en la, en la población donde ella iba. Y otras personas decían, no, este, ah, este viene con el mismo tema. Y en el fondo, que la claro, bueno, hay que escucharla, porque tenían problemas a diario. No, aquí vienen de noche, me allanan la casa, nosotros no tenemos nada. Y, y la, la, la vivió mal, la vivió mal, sufrió alto Y ahí poco comprendía también, porque uno está en, en otra y, y en un mundo Distinto, o sea, digamos, por lo menos eh, yo nunca eh, en mi casa pasó eso. Eh, tampoco tenía idea de lo que era una olla común. En Santiago sí, corría mucho, eso se veía la olla común. Eh, uy, no, no, fue complicado. Así, de, de, cada persona lo vio en forma distinta. El, el, el, el golpe y la, la situación de de, de de la pérdida de libertad. Eh, A, a, a mí con mi primo lo, no, nos tocó, notó estábamos estaba en, en, en a en, en el club de el club social y yo ni acepté o no estoy no en él y porque bueno, y hay un tipo que que era de, la, de la, del servicio de inteligencia y no le digo por qué porque, si tú sois persona ¿no? tiene que respetarse hacer te respet No es que aquí allí está complicado ya vamos lo dije. está complicado porque el tipo se cree se toma los tragos y va y coja la la escuela y y nada se le podía hacer porque era intocable. Entonces ahí hay varias cosas que pasaron las cuales no deberían de haber pasado, muchas cosas. Entonces gente que se aprovechó, digamos, del sistema eh calumnió eh, y, eh, metieron eh metió gente por eh, solamente por el hecho que era pertenecía a, una, a un pensamiento distinto que era el partido comunista y ya era era, bueno, el conocimiento de que que tengo yo que era era la exterminación del comunismo así que ahí yo tuve un, una conversación con una persona que estaba acá en, en el ministerio de cuánto se llama el ministerio de, del interior que era una compañera de curso era abogado hoy y me hizo saber de que en el tiempo del, del, del plebiscito perdían entonces me A veces, ¿pero por qué? Porque yo conversé con el porque en ese tiempo nosotros íbamos al, al cimarrón ahí, ahí íbamos a ir a bailar. Entonces nos pusimos a conversar con, con, con Tania, y, y ahí él me dijo, no, tiene muy mala asesoría, está muy mal asesorado y, y va, pero va a perder. ¿En Pinochet? Pinochet. En ese tiempo no. así no. Yo me confié a hacer eso y, y así fue. Me dijo, llegó una persona de afuera, en la parte que él, el conocimiento que él tenía eh, que le haya traído asesores de afuera para que para asesorar la, para, para mejorar su imagen. y, y no, o sea, y se dio de esa manera no, no, no. del plecito de ustedes cómo qué recuerdos tiene ese proceso? De... fue callado ¿eh? bien bien bien ocurrió porque todos querían el, el sí y el no eh Presiones, digamos, política ahí ya era la política, pero... Y él no tuvo bueno, el cambio estuvo bueno. Estuvo bueno porque hubo... Es como pudo cambiar el carácter, de cambiar el... el la cara al país. Porque el, el, el, el golpe era su tiempo, pero no era para, para tan largo. Que en todo caso, en todas las toda la dictaduras siempre son perjudiciales pueden arreglar de, de momento que, que la idea era acá era un golpe transitorio para restaurar cuarto se llama restaurar el orden el país y restaurar las instituciones pero generalmente por lo que eh, nos no demuestra historia que nunca ha sido de esa manera siempre se conocían con el poder y, y, y se quedan más de más tiempo que de lo necesario porque no quieren soltarlo Y lo, lo que sí corresponde, bueno, si se, se logró el objetivo de, de ese momento, enchequemos al poder y que de, las personas vuelvan a, a tener la libertad que tenían en el tiempo, que hubo problema, que es lo que corresponde. Y eso es lo que sería... De marco, cambiando un poco de tema y, y viniendo, haciendo un recorrido geográfico y vol, volviendo para muy muelle, Usted nos comentaba en los talleres, o se da harto la conversación en los taller de memoria el año pasado, que de a poco se fue mejorando cierta infraestructura, se fue progresando eh, el paso Moya, por ejemplo, con el alcantarillado, el alumbrado público, la pavimentación. Yo le quería preguntar a usted, ¿qué rol jugó la comunidad en, en esos procesos? ¿Tuvo un rol o, o fue bien pasivo y llegó todo de afuera? O... No, no. Aquí fue... Eh, el presidente don alejandro el qui hizo las gestion con la señora carolina según la gestión de pavimentación de acá del, del barrio y, y eso eh, me parece que eran eh, fondos concursados no no no, era, no era eran fotos participativas era el que cada casa por ejemplo cada vivienda tiene, tenía que poner eh, una cierta cantidad de plata y el, el gobierno colocaba el, el La, la otra parte para, para poder hacer el, el, la pavimentación en este caso fue asfalto ahí no la gente se comeó otra tenía que hacerlo porque todos querían mejorar el barrio pero generalmente no, no todas las personas pudieron tener su p así que igual se, se logró porque no, no fueron muchos como hay personas que tampoco pagaron que podían a haber pagado no pagaron. pero lo importante es que se sacó ese se logró el objetivo que era la pavimentación, la pavimentación retomando un poco el tema por ejemplo del plebiscito eh, usted se acuerda cómo se vivía ese periodo acá en Paso Moya había movimiento se veía o, o más bien era todo pasivo ¿no? usted no, nunca no. perdió el contacto con no, Paso Moya, no. siempre ha venido a Tarca, viajado a Santiago no, está, no a, nivel, a nivel nacional el, el plebiscito movía a todo el país ¿no? todos querían un, un, un cambio entonces Y era necesario, si sí era necesario. Porque era era intolerable, era mucha la, la con respecto al, a la atención, la gente anda las mismas instituciones, carabinieri, la ossazione, el ejército, todo anda, pero prácticamente parecía parecíamos unos zombos, entonces eh, no no, no haya una, un, una una una vía más, más de familia, porque siempre está la, la, la preocupación así que no pero ahora hubo movimiento a, a cantarca en todo el país con respecto al que era una era un acto cívico y legítimo de que cada, cada persona tuviera sus aspiraciones claro que la gente que está en el poder no quería no, no, no, no decir que el cambio que no, no es, porque están en el poder y eso es lo que pasa con el poder y eso es lo que pasa con la política ¿Usted cuándo vuelve a, a, a Talca así ya definitivamente o ya un poco más de manera Sí, normalita? sí, en el, el 98 porque yo fui, a, fui por ese, por ese periodo nomás a, a Santiago, sí. por ese trabajo. Y mi cuñado fallece en ese tiempo. Entonces me volví para y me... ¿Y cuáles eran los cambios que usted visualizaba acá en Paso Moya, en Talca, después de haber estado un tiempo... O sea, no ausente, pero tampoco de es manera... Es cambió todo. Por, por no. lo menos para cuando yo llegué, eh, la mayoría de los amigos que tenía yo aquí en Talca no estaban, estaban casados o fuera de Talca. Fue difícil también porque lo, me sentía lo mismo cuando me, me tocó eh, llegar a Santiago sin amigo Hacer eh, vida social no, no la tenía porque no había no con quién. Con la excepción de, de mis primos, que siempre tuvimos el contacto, como vivimos acá cerca del barrio, eran ellos mis, mis amigos entonces eso fue lo pero cuanto a los lo demás nos costó digamos de hasta cuando hace poco que me contar que si yo estaba aquí en talca porque no yo hace años que no me toba con, con personas así? sí sí estoy aquí en talca entonces cuando en el tiempo que estudiaba, en el tiempo que de la, de la juventud si ¿sí, sí, sí, estoy aquí estoy acá con mi vieja tanto tiempo que estoy acá. Y conversando no, no tenía idea pero yo pensé que estaba en Santiaago entonces eh, fue difícil, también fue volver también fue difícil porque no hay no, te, no tenía vida social y mis primos también que tenían ya están con sus traines eh, de vida digamos distintosto al que teníamos antes Así que eh, eh, tanto la, eh, la, eh, lo que pasó Santiaago como acá fue un poco complicado y ahí vuelve a casa a talca y en que comienza a trabajar acá en talca Aquí cuando yo eh, empecé, eh, me ingresé acá al, a la Yarmann, una Bien. fábrica de calzado que hoy día no existe. Ahí dio una entrevista yo con, no me acuerdo, algo Silva, y ahí pedí una entrevista con el delegado personal, ¿cuánto se llama? Bueno, él tenía que ir con el asunto personal, eh, con, con el personal. Así que me pido la entrevista y me pido un currículo. Quedarte y estoy no trabajando, no sea ningún problema, me aparezca mañana a las 8. Porque tenía buena... Venía con un, un currículum digamos, de Santiago Bueno. Así que ahí estuve trabajando, estuve como dos meses. Además no, no estuve porque no, era totalmente lejos a lo que yo aspiraba a ganar aquí en Talca. <coughs> Así que ahí no seguí trabajando. Que eran 52.500 pesos y yo saqué un mes. Eh, comparativamente a trescientos y tantos que estaba ganando Santiago, entonces era, era nada que ver. de ahí se, las cosas se dieron, se dieron de una manera que, difícil, difícil porque están sin trabajo. Pero de ahí, las cosas se arregla se arreglaron y, y pude eh, trabajar. ¿Y cuando se decía hacer eh, pintero es que eso es, es que eso no o sé. fue un sí, proceso es, es un proceso yeah. es que eso uno, uno no, no, no, no lo decide, sino que en la medida que uno va trabajando uno va mirando bueno esto esto quiero hacer yo pues. o sea como lo vimos en el calzado uno tiene que ir viendo porque, ah, yo puedo hacer esto lo hago y tiene que luchar uno por hacer eso pues. si a uno le gusta algo tiene que hacerlo eh, y eso es importante pues. cuando uno desea algo lo logra y ahora y su es trabajo bien. es ese. Ya. Y ahora sí estoy en, en, en eso, en, en construcción. Ese es mi trabajo. Oiga, ¿qué, qué lo motivó a usted a ser parte de la Junta de SIL? La motivación, bueno, <coughs> motivación es que participaba yo con, con la otra directiva. Eh, fue que en muchas veces, reemplazando al, al presidente, no reemplazando, sino que Es como por, por, por, su, por su tiempo, por su trabajo, no podía, entonces, mal, pues voy. y yo era director. Pues era un una reunión, pues, voy, pues viejo. Entonces, ah, te lo agradecería, porque es difícil. El, para él era difícil, entonces, y para mí, yo tenía tiempo, partí ahí, ahí me fui involucrando con, con respecto al, a lo que es la, la realidad de una juventud vecino, los problemas que tiene, porque uno siempre lo mira de, de, desde afuera, uno yo ve que lo que se está haciendo y lo que uno hace unos es críticos tanto desde fuera escrito va poco interés. No tenía no tenía interés de de la junta de vecinos. Solamente como soy vecino, entonces me preocupaba que que podía pasar con la ces, si hacía una fiesta o los ruidos que, que se copistera en en, en en una molestia para pa mí hija, sobre todo que es una persona de edad. Y pacto reactan tuvo. Entonces Pero de ahí más más allá no. ¿Y cuándo comenzó a participar en la Junta de Senado? Hace unos seis años, ocho años más o menos. ¿Y ahí fue, fue director. director? Sí, fui director del de, de, de, la, de la Junta de Senado. Fui dos veces director. ¿Y ahí es su primer periodo como presidente ahora? Eh, es, es alto tiempo, primero que nada. Se necesita harto tiempo, gestiona harto. Darse, eh, por lo menos me daba cuenta yo que hay cosas que si uno no es conocido eh, cuesta más entonces eh, lo que sí hemos estado, eh, he estado haciendo como junta de sino, dándonos a conocer como nueva directiva porque figura dar a conocer digamos la, en las instituciones de que somos nosotros la nueva directiva tanto por ejemplo en, el, en lo que es el, el policlínico aquí en, que nos corresponde a nosotros al sector no figurábamos nosotros ...en lo que es bienes nacionales... ...tampoco figuramos ...lo que sí empezamos a figurar acá en, el, en la municipalidad... ...por el hecho que hicimos la documentación... ...para poder sacar personalidad jurídica... Eh, ...y en varias, varias instituciones... ...las cuales eh, deberían figurar o no, no figuraban... ...y como también eso trajo problemas de... ...que esta sede no tenía un comodato... ...entonces que una prestación gratuita... ...que hace el, el bienes nacionales a, a las instituciones... Eh, eso lo logramos con acta dificultad porque no, no, no, no, no teníamos no, no teníamos nosotros el, el, el, el, el antiguo eh, como dato entonces hubo que sacar tampoco teníamos el papel de, de, de, de, de eh, ah, se el RUT. hubo que sacar también esos demorados meses y eh, nacional no, nos tocó eh, presentar una, una montonera de papeles para poder regularizarlo porque eh, coincidió con un problema a nivel nacional que hubo irregularidades con con respecto al, al, a los bienes fiscales. Y ahí nosotros estamos en esa categoría porque desde el 2007 que nosotros estamos sin como datos. Estamos a punto de perder la sede. Hoy día no, hoy día ya está estamos estamos okay, dice hay que mandar una carta de ante el para regularizar eso. Pero ya estamos bien, ya estamos aprobados eh, y ya tenemos la tranquilidad de que no, la sede va a seguir en, para acá, para, para el barrio. ¿eh? Sí, son cinco años de, de comodato. ¿Y cuáles cuáles son sus aspiraciones en relación a, a la Junta de Vecinos? ¿Qué es lo que desea usted que, que se logre hacer, que se logre concretar? Aquí lo, lo importante, tenemos harta gente de tercera edad. Hemos hecho reuniones, en las cuales la idea es formar un comité de bienestar con la finalidad de que hay personas que están en el estado de salud no buena que necesitan ayuda, prestar esa ayuda prestar esa ayuda haciendo actividades, obteniendo recursos y a la vez que la gente participe, que se involucre que, que sienta la sede como, como de ellos que la ocupe la sede, que las cosas que tiene la sede, que son para ocuparla, no para mirarla. Y esa es la idea, porque que se sientan realmente que se, acá se pueden hacer cosas, que pueden usar la sede, que, que no, no la sientan tan lejana como me tocó a mí sentir en ese tiempo la, la sede lejana, porque influye también la, la parte de, de, de la directiva entonces por eso hay un cierto eh, alejamiento, bueno, y la gente es poco participativa, entonces eso, eso es lo que me gustaría a mí, que la gente participara más, que tuviera más vía el barrio, Porque en la medida que participe van a haber mayores ideas, hagamos esta actividad, entonces... Bueno, eh, las cosas se van a dar más fácil y vamos a poder mejorar en todo aspectos acá en el, el barrio. El aspecto seguridad, el aspecto de que lo que se está haciendo, iluminación, áreas verdes, que no tenemos áreas verdes, entonces... ¿qué es que, mientras, estemos más, eh, mientras estemos unidos vamos a poder obtener más cosas vamos a poder, y, y darnos cuenta que cada persona eh, en sí en, en, es importante y, y que, que no están participando tienen una vocación, digamos, de, de servicio que, que pueden hacerlo pueden ayudar a aquella persona que no tan solo mirar de lejos a esa persona tiene un problema pero bueno, que se encarguen las juntas vecinos entonces esa no, no es la idea si viniera a la reunión y participaran más se, se involucrarían más esa es la idea esa es, es, es, es el, en, en nuestra idea como juntas vecinos como, como los que estamos todos acá en, en, en la directiva hacer que hay que su unión como, como lo que hay antes entonces ahora que lo que pasa es que hay familias que no no estaban en ese tiempo pero son familias que han llegado y que, que sean sí han colaborado con, con nosotros acá entonces eso sería el objetivo principal digamos de la, de la junta de Sino, unir al, al barrio lograr cosas como, como familia como, como, como sector se ha reconocido, que, por ejemplo, la misma limpieza, la sede, el barrio, que tener un barrio limpio, un barrio eh, unido, que, que sepamos, digamos, que lo que está pasando con el vecino. ¿Y se va avanzando en eso, no? ¿Qué cree usted? ¿Cómo va a lugar...? Sí, sí, de a poco, pero se va avanzando. Se va avanzando porque no es una cosa de, de lograrlo así de... rápidamente de esto... La, las cosas que logremos sacar nosotros acá van a, van a ser ver a los demás que sí se pueden integrar de, de, y actividades que... De, eh, Submau les trajo unos, unos proyectos acá y... no hubo la... la, la, la por, el, por el rechazo, digamos, de, hacia la sede. Ahora hay un, hay un proyecto que, que... hay que comunicarse porque ya subía al aportar ahora a fin de mes que es una actividad... Eh, física que es de Parada, Doña Casa que son 40 personas con implementación de 40 colchonetas. Entonces esa actividad es lo que estamos esperando para darle eh, un poquito más de vida al, a la sede. Y eso ya... Eh, hoy, eh, ahora voy a tratar de comunicarme yo con, con, con ella porque por mi trabajo, que yo por la hora de trabajo no, no puedo. Y, y ver cómo está eso. Porque eso también hubo... Eh, ver esas gestiones, tendencias, el área de deporte que es de la Municipalidad, sigue sí importante para nosotros sería nuestro primer regalo que recibiríamos de para acá para la, para la sede y que es algo saludable, como también acá colocar unas máquinas que ahí no solo tener áreas verdes, colocar unas máquinas digamos de, de hacer que, de, que están en las plazas para hacer gimnasia. Ese es el otro objetivo prioritario para, para que tengamos más cercanía, porque eso yo creo que va a acercar a los jóvenes que llegar que el barrio, para que hagan un poco de deporte, más esta, esta otra actividad, a través de la, la, la parte física, eh, poder lograr, digamos, un poquito de, de acercamiento. Y ahí en la medida que vamos conociendo nosotros un poquito más las la organizaciones en las cuales nosotros podemos tener algún proyecto nuevo o, o cualquier actividad, traerlo para acá, para, para el asedio, para dar un poco más de vida, para que la gente participe, se involucre con, con, con la Junta de Vecinos. Esos eso serían los lo objetivos principales. Oiga, Marco, cambiando un poco de, de tema y a propósito de, de lo que nos mueve en este proyecto, yo quería entrar a hablar un, acerca del terremoto. Yo quería preguntarle cómo fue esa experiencia el terremoto. La experiencia... probante Eh... Porque yo, en ese momento, yo estaba solo en mi casa. Eh, es más fácil eh, enfrentar un, un, un terremoto, por ejemplo, <coughs> estando solo. Es más complicado cuando está la familia. Porque... <coughs> ¿no? cada persona se desenvuelve y actúa en forma distinta. Entonces, la forma de reaccionar que tiene cada persona es eh, difícil controlarla. Y para eso, por ejemplo, uno, como persona adulta, si hay niño como claro que tiene primero que nada, mantener la calma. Afortunadamente yo no, no les tengo como temor, porque he pasado, he vivido varios terremotos. Entonces, no, es prácticamente habitual. Pero sí hay personas que, mi vieja también, que se, se vuelve loca, o sea, entra en crisis, que sale arrancando, hermano. Entonces, eh, por suerte no está ahí porque sí fue fue complicado, porque desplazarse, ni, ni siquiera uno podía moverse del, del piso, que yo pensé que se iba a abrir la tierra. La bandereta, yo del lindo, con una bandereta que tiene como cuatro metros y tanto, se quebrajó en una parte, la, se sembraba de esta manera, eh, y, y sobre lo mismo, una polvaera que no, no se veía nada, nada, nada, porque aquí el sector es puras casas de, de adobe. Y la casa de nosotros se cayó en el 85. Entonces nosotros tenemos una, una casa sólida. Y la, la, la, la mayoría de las casas que no se cayeron en el 85 cayeron ahora con, con, el, con el terremoto de ahora. Pero era una polvaera, un yo tenía una, una linterna a mano y lo primero que hice es golpear al vecino al lado, que la casa de, de adobe. Luego, no, estoy bien ya. Eso. Me vine acá a la esquina que, a preguntar, no, estamos bien. Porque lo principal que... Que obvio, la escocia si es que era da pena ver el, el barrio como, como quedó de, de estudio. Entonces que la, la familiar que viene para acá bueno y todo un caos, un caos. Ajanto eh, miedo pánico fue fue complicado el, el terremoto aquí aquí en Polanco, aquí en Ampar. Afortunadamente no, no murió ninguna persona en acá en el sector que haya lo no haya roto una muralla o, o algo más, más grave. Ning ningún solamente pasado pues, eh, miedo, susto y, ah, y pánico, pues, pero de ahí a tener una tragedia en el barrio, no, afortunadamente no, no hubo. Así que eso, en eh, con respecto al al terremoto. Y luego que ya pasó el movimiento eh, el momento en sí, al otro día cómo cómo lo hicieron, cómo lo hizo la gente, ¿Hubo comunicación entre lo los que vecinos? que yo sea autorreferente. ¿eh? Yo, yo estaba como director y le hago. Era una persona de la directiva. Le dije, oye viejo, hagamos un catastro. ¿Cómo vamos a un catastro si tengo la fábrica o tengo la casa en el suelo? Justo para eso. Para eso es, Entonces, claro, con el problema de que se le cayó la casa. Para eso el catastro. Ver cuál es la situación que él tiene. Pero él no la vio de esa manera. No, estoy preocupado de mi casa. No, Entonces yo creo que ahí fue una reacción eh, de impotencia no sé o que no, no está como para pa escuchar una, una sugerencia de que haya que hacerlo y no se hizo el presidente que tampoco lo hizo Ah, bueno yo ahora del director si son ellos los que están con que no quieren hacerlo no, no lo hicieron y ahí hay que hacerlo porque a través de eso nosotros podíamos tener cosas por ayuda o que que sé yo se facilitaría más la, la cosa de, porque a nivel nacional, pues en todas partes que yo les Y esa es una forma de, de organizarnos y de decir, bueno, este es el problema que tenemos nosotros, que tenemos nosotros acá como barrio. Estas son las casas que se cayeron, estos son los problemas, este eh, la situación en que quedó la, la familia tanto, todo se no no, que no hacerse, todo por ahí por ahí también una harta de desilusión con respecto a la gente que vino a por ayuda aquí y no la no la, no la tuvo. Pero al otro día, usted era parte de la Junta de Vecinos. Sí. ¿El otro día claro. ya no, no hizo nada la Junta de Vecinos? No, no porque se abocaron digamos, a solucionarlo en forma inmediata, eh, los de sí. ellos. ¿no? Ya. Sí, porque aparte se cayó... Claro, que y... es importante, porque está la familia, que está, yo estoy en la calle, estoy eh, no tengo dónde alojar, entonces, eh, problema inmediato es lo lógico. Pero yo podía hacerlo, ya viejo este cargo todo. Espera un poquitito, porfa. Está sonando por el celular. ¿Puedes sí.